¡Verdad! Muy buenos días. Soy Bárbara Bragueta y les doy la bienvenida al programa que analiza y juzga los hechos como es necesario. Porque necesitamos decir la verdad con todas las letras. B-E-R-D-A de verdad. Tenemos muchos temas para tratar hoy. Temas muy delicados que conmueven a la opinión pública. Buenos días, Jorge Tremendo. Buenos días, Bárbara. Una de las noticias que no deja de impactar a la sociedad. Es el caso de un niño de 13 años que mató a un ladrón durante una entradera en su casa. Tomó el arma registrada de su padre y disparó al delincuente que murió en el acto. ¡Qué barbaridad! Tremendo, tremendo. Y realmente pone en debate el tema de la seguridad, la aportación de armas y los juegos de PlayStation que entrenan a nuestros niños. Tremendo, ¿eh? Es muy fuerte pensar en las consecuencias que puede generar esto en un niño que, por defender a su familia, abatió a un ladrón. ¡Qué barbaridad! Tremendo. Disparamos la pregunta a nuestra audiencia aquí presente. ¿Hay que aplicarle la mano dura que pretendemos para todo pibe chorro y tiene que ir preso por asesino este pobre angelito que defendió a sus seres más queridos? ¡No! Lo que la gente opina está en qué barbaridad. Pasemos a otro tema porque. Ayer Cristina Fernández de Kirchner se presentó ante la justicia. No respondió preguntas y negó ser socia de Lázaro Báez. ¡Qué barbaridad! Declaró más de dos horas ante el juez Julián Ercolini. ¿eh? Hoy deberá prestar declaración indagatoria a Lázaro Báez en los tribunales de Comodoro Pi. ¡Qué tremendo, no! Cristina Kirchner habló de una persecución política para esconder la crisis económica del país en el marco de un clima muy tenso y de manifestantes que interrumpieron el tránsito. Y manifestaron que si la citan a Cristina, nos citan a todos. Hay una cola de tres cuadras, no eran tanto, s llueve una barbaridad. Tremendo. Acusamos la pregunta a nuestra audiencia aquí presente: ¿está mal? ¿Cristina que malversó fondos para favorecer empresarios amigos? Como se hace habitualmente en la opinión pública, pero que en este caso eran kirchneristas de la patria contratista y entonces hay que someterla a juicio sin servicio de peluquería y sin belleza para manos y pies? Sí. Lo que la gente piensa está en qué barbaridad. Pasamos a otro tema porque hoy cerró el plazo para la apertura de cuentas bancarias para depositar el dinero en efectivo que ingresará al blanqueo. Se abrieron 58 mil, sí, escuchó bien: 58 mil cuentas por 4600 millones de dólares. Una barbaridad. Tremendo. Lo informaron en una rueda de prensa el ministro p r a t g a y y el titular de la FIP, Alberto Abad, e equivale a unos 80 mil dólares por contribuyente. Tremendo. Esta convocatoria no habría tenido el éxito esperado y el ingreso de divisas no estaría garantizado. Una barbaridad. Lo que se suma a la polémica por el origen de los fondos que ingresan en el blanqueo. Otra barbaridad. Tremendo. Blanqueamos la pregunta a nuestra audiencia aquí presente. ¿Está mal la política de blanqueo que ingresa fondos oscuros? ¿Que seguro vienen del narcotráfico ilegal de inmigrantes manteros indocumentados que trafican billeteras y venden drogas en la puerta de los colegios? Pero ya casi termina el año y me chupa todo un huevo, lo único que pienso es en comprarme una heladera en el falso Ciber Monday? Sí. Esto fue. ¡Qué barbaridad! Periodismo de análisis de la realidad, un sano juicio frente a los hechos que nos impactan, con la honestidad hipócrita que nos caracteriza. En el próximo programa analizaremos si está bien dejar que el perro nos lengüetee la cara después de que se lamió el ojete, o si está mal, ¿no? Hasta la próxima. ¡Qué barbaridad!